...esta circulación y aseguramos que no había más variantes, porque esto es lo que nos permite sí los mejores, eh, las mejores inoculaciones y la, la planificación a futuro. ¿sí? Como fue la, la aparición de Delta cuando se combina con Omicron y ahí fue el lío, exactamente, digamos. Exactamente. Eh, sí. Martina, a ver, los cuidados, eh, en este caso en la ciudad, pero uno lo puede trasladar al país, ¿siguen siendo los mismos? Barbijo, alcohol... Sí, Sigue siendo todo igual. Los cuidados siguen siendo los mismos, sobre todo ahora que viene el invierno, ¿sí? Uh -huh. ¿Te acordás que al principio nosotros creíamos que lo que hemos aprendido con esta pandemia en tiempo récord es impresionante? Nosotros al principio inclusive había teorías que decían, a partir de determinada temperatura, el virus muere. Mentira, ¿sí? El virus no muere a determinada temperatura. Lo que sucede es que con determinadas temperaturas tendemos a cerrar las ventanas, meternos adentro, uh -huh. estamos mucho más cerca, nos hablamos más cerca el ambiente se llena de gotitas de fluj y la posibilidad de contagio es mucho mayor es pero tuvimos seguro. un pico en pleno enero en pleno. Por por eso, tres años seguidos o sea. claramente el virus no muere claro. con el calor, lo que sí nos permite el calor es mayor distanciamiento, mayor aire mayor espacio respondiendo a tus preguntas, los cuidados siguen siendo los mismos. Cuando estamos adentro durante mucho tiempo, hoy ya no hay aforo, en ningún lado hay aforo, no, no hay la... aforo en las aulas, no. de ningún nivel educativo no hay aforo en los teatros, o sea, hoy estamos muy cerca, entonces la recomendación es que en estas eh, circunstancias sigamos utilizando barbijo ya no está recomendado el barbijo al aire libre uh -huh. y después, por supuesto, el lavado de manos y la ventilación han sido las medidas sanitarias desde hace más de 150 años para la salud pública uh -huh. De hecho, ayer observaba en tres o cuatro lugares eh, aquí en Tandil que ya no es necesario digamos comercio ¿eh? hablo de, de ingresar a comprar y salir sí. entrar con barbijo ya, ya digamos ya te permiten entrar sin sin tapaboca digo hice un trabajo de campo digamos ¿no? sí. eh, digo voy, voy a probar de entrar sin sin tapaboca digamos, a ver si me permiten entrar claro Sí, sí. Eh, hab hablando de esto, ayer de, por el Partido Santa Marina Me meto, me meto a buscar información de Jujuy ¿sí? Y veo que en Jujuy se empieza a aplicar la cuarta dosis eh, ¿Cuánto estamos de que ella empiece, digo, a nivel nacional, en todos lados, de la cuarta dosis? Muy cerquita, en Jujuy, en Cava, creo que también se sí, está hablando ahí, de la ver, cuarta algo. dosis Hay algunos distritos donde ya se está aplicando la cuarta dosis Nosotros a partir del 15 de marzo, o sea mañana, uh -huh, ¿sí? estaríamos uh -huh. en condiciones, se habría cumplido el intervalo interdosis mínimo para vacunar a ese pequeño grupo que vacunamos en noviembre. ¿Se acuerdan que antes de que todos recibiéramos el refuerzo hubo un pequeño grupo, los mayores de 50 vacunados sí. con Sinopharm y un grupo muy puntual de inmunosuprimidos que recibió su tercer dosis uh -huh. antes? Pues, sí. A partir de mañana... Recién a partir de mañana, ese grupo estaría en condiciones de empezar a recibir su refuerzo. Uh -huh. Para ellos, esa cuarta inoculación sería un refuerzo. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Nosotros, todo el resto, el grueso de la población general, todavía no estamos en condiciones de recibir un refuerzo. Yo me vacuné el 19 de diciembre... No me dan los números todavía, claro. pero sí claramente. Está... ¿Sigue siendo tres meses? Cuatro. cuatro, cuatro, cuatro, cuatro. cuatro meses. ¿Y sería con turno o ese grupo eh, se acerca al vacunatorio y ya sí, podría...? Creo que al principio va a ser con turno por la cuestión de la priorización, claro. ¿sí? Porque claro. como todas las dosis y los refuerzos, la escala es en función del riesgo y esto se prioriza con turno, uh -huh. ¿sí? Y en este caso sería para mayores de 50 años con alguna vacuna específica o... Mira, cuando se libere cualquier? yo entiendo que va a ser para el mismo grupo. Para el ¿sí? mismo grupo. Que eran los mayores de 50, cuando se libere, perdón, cuando se llame a la cuarta dosis sí. al refuerzo para este sí. grupo, va a ser para los mayores de 50 con Sinopharm? Y para los inmunosuprimidos, que eran aquellas personas que estaban. Eran muy puntual, recibiendo quimioterapia, trasplantados, pacientes viviendo con VIH y algún otro grupo más. Sí. Fueron, fue un grupo de entre 5.000 y 6.000 personas uh -huh. que recibieron su tercera inoculación antes que el resto de la población general. Uh -huh. ¿Tiene sentido una cuarta dosis cuando hay un porcentaje importante o países sin eh, estar vacunados? Digo, ¿tiene sentido? Porque eh, ahí seguiría mutando el virus y... Es una pregunta tremenda. Eh, porque uno, uno ve ¿no? a las grandes potencias pelearse por las vacunas, lo vimos ¿sí? durante dos años, a las grandes potencias acumular, acumular, acumular bueno, y después tirar, tirar, tirar, porque la población no se quería vacunar. Eh, pero digo, ¿tiene sentido? Porque el virus va a seguir mutando y nos vamos a tener que seguir vacunando cada cuatro meses. Es, eh, a ver, claramente, las últimas cepas surgieron en lugares del globo donde había un porcentaje de vacunación bajísimo. Claro. Omicron surgió en Sudáfrica, eh, Manao surgió en el norte de Brasil. O sea que esta, esta teoría claro. digamos, tuya es, es este, nada indiscutible. El tema es esto lo entienden los grandes líderes del mundo. ¿no? Sí, bueno. Para el mercado a veces sigue siendo más redituable. Parece mentira, ¿no? Uh -huh. digamos que grandes porcentajes de la población no estén vacunados a que la economía arranque... mira el otro día yo fui a dar una charla al Colegio San Ignacio, eh, donde hoy se vacuna, por ejemplo. Eh, eran chicos de cuarto, quinto y sexto grado, ¿no? Eh, entonces ellos se entendían, ¿sí? a pesar de que es un colegio, digamos, que tiene un alto nivel en ciencias naturales, tiene orientación en ciencias naturales, ellos se entendían perfecto Que ellos se tenían que vacunar para proteger, ellos decían, a los viejitos, a las embarazadas, claro. a los bebés, bueno, lo tienen que entender los grandes líderes del mundo, ¿no? Claro. Si no mantenemos un porcentaje de vacunación aceptable en el mundo, no vamos a poder salir de esto y vamos a vivir con el temor de la aparición de la nueva variante. Claro. ¿Sí? ¿Tenés eh, porcentajes de la vacunación en candil en cuanto a primera dosis, sí. segunda dosis, tercera, sí. Sí. te acordás? Sí, sí. No, no sé si exacto, sí. pero por lo menos de la semana pasada estamos en porcentajes altísimos, 123.000 candilenses recibieron su primera dosis. sí. Ah. 111, 112, su bueno. segunda, y casi 70.000 tandilenses, un poquito menos, su tercera, porque no les da el tiempo, ¿sí? Claro, claro. claro. Eh, hoy me preguntaba un colega, ¿cuál es el objetivo hoy de la campaña? El, el, el principal objetivo. A ver, por supuesto que cada vez que ponemos una primera dosis festejamos, ¿sí? Uh -huh. Y, y, nos, y nos, nos cuestionamos, nos preguntamos por qué llegamos tan tarde. Porque permanentemente estamos repensándonos como estrategia y como dispositivo sanitario. Pero el objetivo hoy de la campaña es completar los esquemas. ¿sí? Claro. Entendemos que hay 123.000 personas que manifestaron su voluntad de vacunarse. Ahora queremos poner a disposición el dispositivo de manera tal que no haya excusas para completar el esquema. Viene el invierno y nos parece la mejor manera o por lo menos el dispositivo que nosotros podemos poner a disposición de la sociedad para pasar el mejor invierno posible. En la apuesta de, de vacunación, o sea, la vacunación masiva eh, ya se terminó. El año pasado... Recuerdo que en alguna de las notas que, que te hicimos, eh, hablabas de un sector de la población que había, se había aplicado la primera dosis, pero no había vuelto por la segunda. Estamos hablando entre veintipico, 30 y pico, cuarenta años, que recuerdo que justo coincidió con la apertura de los boliches, que si vos no tenías la primera o no tenías una dosis de vacuna, no ibas a poder ingresar. Y ahí fueron masivamente este grupo poblacional. ¿Volvió por la segunda? En parte, bueno, los estamos buscando. Por eso ahora en realidad nosotros vamos a estar, aprovecho tu pregunta, digamos, para contar que tal cual como vos decís, termina una etapa de la campaña que tenía una dinámica particular, que eran pocos puntos fijos, muy grandes, estructuras muy grandes capaces de recepcionar a gran cantidad de personas por día. Esta etapa termina, vamos a mantener un punto fijo, por supuesto, porque van a seguir llegando insumos, vacunas y demás. Este punto fijo es en el dispensario. España 101, conocido creo que sí. por todos los tandilenses. Lo conocemos como el dispensario, si le ponen otro es nombre es el dispensario. No eh, vamos a funcionar de lunes a sábado, de 9 a 19 en el bueno. dispensario. ¿sí? Ah, de lunes a sábado. De lunes a sábado, sí, sí, sí, vamos a claro. mantener el mismo funcionamiento de la campaña. Pero en realidad la mayor parte de la campaña va a estar en otro lado. Para que te des una idea, hoy solamente, hoy lunes vamos a estar vacunando. En el Club Independiente, de 5 a 8, en el Club Ferro, en sus dos sedes, la de Colonia Arana y la de, Be y la de Beiró, de 5 a 8, no me quiero olvidar de ninguna. En el Colegio San Ignacio, de 2 a 18, en las escuelas... ...11 y 32... ...esto chequenlo después en los cronos... Después ...de nueve a cinco... Uh -huh. ...en Independiente, en Ferro vamos a seguir toda la semana... ...en San Ignacio vamos a estar dos o tres días... Eh, ...miércoles y jueves vamos a estar en el barrio La Unión... ...y Jurco y Circunvalación... ¿Cuál es la idea? Que no haya excusas para no completar el esquema. No, claro. no es que no Acercarse ocurre. a quien no, no se pudo acercar por diferentes razones. ¿Viste el Drupi? No se pregunta. Sí, sí, va, claro. Va, sí. vas a ir. A vas apareciendo en todos lados. el Drupi que levantaba lado? la tapa de sí. la carretera, sí, estaba el Drupi. A la puerta estaba el claro, Drupi. Bueno. bueno, esa es la idea. ¿sí? Voy a llevar el pie a patín, están los pies de vacunate, PBA. Los llevo a la escuela está. y en algún momento me pongo el refuerzo. Claro. ¿sí? ¿Esto va a ir cambiando los lugares? Sí. ¿Cada ca cuánto? La idea es que sea semanalmente. Ajá. ¿Sí? Eh, nombrabas establecimientos educativos y recuerdo que no hace no hace tanto, eh, había una resistencia por parte de los médicos pediatras eh, a, la, al, al, a la vacunación. Eh, de hecho, consultaba tres, cuatro, cinco pediatras y, y todos tenían una, una opinión distinta, pero reparos a la hora de, de que los chicos se inocularan. ¿Cambió esa esa postura? Sí, muy interesante esto, sí, cómo cambió en poco tiempo, y de la mano del cambio de la opinión de los pediatras, eh, por supuesto que cambió este, la opinión de los padres, por eso digo, muy llamada a la reflexión, ¿no? Dejón para los pediatras, lo relevante que es su opinión, sí. no puede ser vertida con liviandad y no puedo dejar que se cuele ahí ciertas cuestiones ideológicas. Eh, digo, las cuestiones ideológicas, ¿no? como, como moraleja, como aprendizaje. Sí. Las cuestiones ideológicas estaría bueno que los colegas las guarden para los asados y para las peñas con amigos, pero que no se cuelen cuando estoy hablando con una familia porque puedo hacer mucho daño. ¿sí? Uh -huh. Hoy prácticamente, mira, cuando mi hija se vacunó, por supuesto fue la primera de grado, ¿sí? tiene 10 años, la más grande. Eh, y es la más vergonzosa la chiquita es un personaje total cabezona como yo el mismo flequillo salió el padre eh, sí. la más grande me decía yo no quiero decir que me vacune mamá me da vergüenza pero por qué hija le digo porque soy la única me da vergüenza le digo vos acordate lo que te dice mamá para diciembre van a estar todos siendo el vacunatorio sí. y de hecho hoy tiene cuatro compañeros sin vacunar ¿sí? Sí. y esto tuvo que ver con esto que planteas vos pero digo, no es menor esto que sucedió ¿sí? eh, los trabajadores de la salud tenemos que ser muy responsables en esto, muy responsables ¿sí? eh, por supuesto que la política sanitaria es política ¿sí? Pero una cosa es la política sanitaria y otra cosa es mi ideología personal. Sí, la, la, la, la política partidaria. es cierto? Esto es mi filiación partidaria sí. y que esto se ha trasladado a la salud de una familia. Por suerte creo que se ha revertido enormemente, enormemente. Hoy tenemos casi 22.000 niños menores de 18 años con sus esquemas iniciados. Así que sí, ha sido un gran trabajo. Como yo digo, la campaña habla sola. ¿sí? Uh -huh. eh, en mi caso particular, cuando yo llevé a, a Roberta, a, porque no le gusta que le nombre, eh, sí, eh, a vacunarse, ella estaba feliz, porque, a ver, yo como mamá, obviamente, si yo tengo, un mi, mi hija tiene un pediatra, un médico de cabecera, ¿a quién le pregunto? Al pediatra. Y si el pediatra, mi, mi hija, supongamos, tiene alguna patología y me da una medicación y yo no se la doy, ¿para qué la llevo al pediatra? O sea, la respuesta del pediatra fue instantánea, sí, anotala. Y mi hija la verdad contenta, porque también lo que yo le dije es, le digo, si todos nos vacunamos tenemos la posibilidad de volver a nuestra vida anterior, ¿sí? Tenemos la posibilidad de volver a festejar cumpleaños, tenemos la posibilidad de que veas a los abuelos y no, que, no, que no haya ningún inconveniente, ningún miedo, eh, siempre con los cuidados, obviamente, porque los cuidados van a seguir... Eh, pero bueno, el, el otro día empezaron a, a mandar desde el colegio que mandaran una copia del eh, cartón de, de vacunación y se armó todo un tema en el grupo de mamis del colegio, que bueno, ya sabemos lo que son los grupos de mamis, ¿no? Eh, donde hay muchas, muchas personalidades y muchas historias. Eh, pero haciendo mención a esto, yo en el grupo puse mi hija es sana, gracias a Dios, no tiene ninguna patología de base, eh, ni, ni nada pero bueno, decido vacunarla. Yo tampoco tengo ninguna patología de base y decidí vacunarme eh, por el otro, ¿no? Porque le digo, eh, mi hija se vacunó para poder ver a los abuelos que tienen, el abuelo tiene más de 80 años eh, y que no haya eh, ninguna posibilidad de, de contagio o por lo menos disminuir las. Eh, a, a lo más bajo posible, ¿no? Digo, eh, apuntar a esto, a que los chicos se vacunen para cuidar al otro y probablemente en cada una de las aulas haya algún chico que no haya podido vacunarse, por diferentes razones. Me parece que esto que decís es, eh, primero que es muy emocionante y es clave, digo, esta pandemia no puede haber sido en vano. No podemos haber transitado lo que transitamos. Sin sí, dos años de encierro, de restricciones. Exactamente, iguales, para no haber incorporado para no haber aprendido nada un insumo, una estrategia. Entonces, yo creo que una estrategia fundamental, algo que, que tenemos que entender como sociedad, es la política de cuidado. ¿sí? Y inculcarle a nuestros hijos que cuidar al otro, es eso hablábamos, así cerramos la charla en el colegio el otro día. Las sociedades civilizadas cuidan al otro y, sobre todo, cuidan al más vulnerable, claro. ¿sí? Entonces, que los chicos entiendan que ellos no se van a enfermar de gravedad en la inmensa mayoría de los casos, no les va a pasar nada, pero ellos se vacunan, toleran ese pinchazo para cuidar al otro. Entonces, como papás, como docentes, como sociedad, inculcar la política de cuidado como algo medular, ¿sí? Como una estrategia central a partir de ahora. Me parece que eso es clave, sobre todo en el mundo tan complicado que estamos viviendo. Hay terceras dosis para, para nene, para los niños, sí. va a haber la tercera. Bien. Sí, a partir de los 12 años, sí. Los es libre? 12. Y es libre. Sí, es libre. sí, primera, segunda y tercera, siempre y cuando se hayan cumplido los intervalos, que ya todos Bien. conocemos. Bien. De 12 años en adelante, libre. Y, Bien. ¿Y para los menores de, y para los menores de 12, primera y segunda, libre también, siempre Bien. y cuando se hayan cumplido los intervalos. Bien. Bien. Bien. Bien. Eh, doctora. Um, otro de los mitos, no sé si llamarlo así ya a esta altura, era la cuestión de eh, la combinación de vacunas. ¿sí? Uy, ¿qué pasa si yo tengo.? <risa> ¿Cuál tienes un cóctel? simplemente, <risa> necesito más o menos seis, dosis claro. para completar <risa> Ya, se bonita bombo. Este, pero digo, ese mito se rompió, eh, no importa la vacuna, como nos dijo alguna vez el doctor Gentile sí, acá haciéndole una nota, sí, sí, sí. la mejor vacuna es la que la está de vista. ¿Se coincido. rompió ese, ese mito? Bueno, primero coincido con Coqui, obviamente, maestro, maestro de todos nosotros, este, la mejor vacuna es la que está en el brazo. No solo se rompió ese mito, sino que la evidencia terminó confirmando que los esquemas heterólogos arrojaron mejores resultados que los esquemas homólogos. Esto está escrito hoy ya. A ver, estamos hablando de diferencias mínimas. Si el esquema homólogo de Astra-Astra tenía una efectividad del 80 y pico por ciento, cuando vos hacías Astra-Pfizer, la efectividad subía al 90 por ciento, ¿sí? Cuanto mayor era la combinación, ¿sí? En términos generales, la evidencia mostró que el resultado es mejor. Y <risa> eh, la última, por lo menos de, de mi parte, eh, ¿cómo estamos en cantidad de vacunas en Tandil? Uh, hay vacunas, uh, tenemos. Hasta el viernes había más de 20.000 vacunas. Bien, bien. Así que a completar los esquemas. A claro, completar los esquemas. A... Sobre todo por eso, porque viene el frío, viene, viene el, el, el invierno, empezamos a encerrarnos sí. un poco más, la casa está más calentita, hay menos ventilación, a vacunarse. Claro. Eh, te mentí. Eh, sí, me quedaba una pregunta a raíz de lo que dijo Florencia ahí. sí, yo miento continuamente sí. calculo que soy rubio José Leste sí. eh, no, se viene porque dicen que ya está la cepa de la gripe sí, está actuando muy fuerte a esta altura del año eh, otra vez volvemos uy, es gripe o es COVID uy, claro. qué pasó eh, hay que vacunarse contra la gripe fundamental más allá de eso eh, digo y cómo manejamos esa cuestión con estas temperaturas que por ahí hace frío hace calor no y las alergias claro Estamos a la espera de que llegue la vacunación antigripal. Muy probablemente el dispositivo Vacunate PBA también asuma la vacunación antigripal. Ah, ah, para bueno. hacer sinergia con el municipio y para garantizar una llegada más rápida, más efectiva a todos los grupos poblacionales de vacunación antigripal. Eh, todavía no la tenemos, está al llegar. Ahora, fíjate qué cosa interesante. Recién hablaba con una trabajadora de la universidad que me contaba síntomas que podían ser o de COVID o de gripe vacunación completa, ¿sí? Entonces le digo, mira, el, el reposo que te corresponde es de siete días, pero ¿me tengo que isopar. No, la verdad es que no, ¿sí? ¿sí? La verdad es que no, los síntomas son similares, ¿sí? Y vos tenés la vacunación completa, y si fuera influenza también necesitas siete días de reposo, así que Ni bien llegue la vacunación antigripal, por supuesto que vamos a tener novedad, porque se va a combinar en todos los operativos, Entonces, vamos a combinar. ¿El tiempo? Eh, ¿Cuánto eh, era de, digo, de la vacunación de co COVID? Coaplicables, coaplicables, ¿Sí juntitas, co juntas, a la vez, todo ah, se aplica con todos. En ¿sí? menores, no hay problema, eso. ¿Se acuerdan también? que al principio, sí. cuando estábamos viendo, Está que chino, después la SADI, la Sociedad Argentina de Infectología, de Vacunología, todos coaplicables, con todas las vacunaciones de calendario? Y con la vacunación antigripal, así que voy ese día y me pongo todo, ¿sí? Bien. Y déjame decirte una cosa. A mí, gusta, a mí me gusta terminar lo que empiezo, ¿sí? Me parece que es pues, una linda, una uh -huh. linda característica. Eh, yo puedo haber cursado hasta la última materia de medicina, pero si no doy el último final, no soy médica. Uh -huh. Y bien. si no tengo Correcto. título de médica, no soy médica. Entonces yo me puedo haber puesto la primera, la segunda, pero si no me puse el refuerzo, ¿sí? no tengo mi diploma de inmunización. Entonces yo los invito a todos y a todas a que vayan a rendir su última materia, vayan a buscar su diploma de inmunización, ¿sí? Uh -huh. Para que nos garanticemos un invierno tranquilo. ¿Mm? Muy bien. Martina, mira. 9.44 son Pero impresionante cumplimos ayudamos, cumplimos nosotros ¿sí? <risa> ¿Sí? también empezamos terminamos todo lo que decimos ¿Eh? Eh, muchísimas gracias no, porque por favor, son muy por amables favor, cada vez que requerimos tu presencia o por y son, teléfono siempre acá muy agradable las ¿Eh? entrevistas acá la pasamos muy bien bueno la próxima te prometemos una picada Gandhi, o sea, ¿Cómo no, ya, ya no <risa> muchas gracias martín